Thank you. ¿Qué hacer si tú eres la de la culpa? Porque tu amor me dejó desamparado ¿Qué voy a hacer si tú eres la de la culpa? Porque tu amor me dejó desamparado Hoy en día es que te están convenciendo Que tú conmigo hubieras sido feliz Y yo tampoco me hubiera puesto tan viejo El sufrimiento de tanto pensar en ti Y yo tampoco me hubiera puesto tan viejo De sufrimiento de tanto pensar en ti, he de estar casado contigo, linda mujer, tu padre no aceptaron que me diera tu querer. Que me ha tocado a mí Que me fracasó cuando estoy enamorado Que mala suerteza que me ha tocado a mí Que me fracaso cuando estoy enamorado Yo soy un fracasado desde que perdí tu amor Eso me da guayabo, me da triste ese dolor